Eh, al respecto eh, de eso con mucha claridad eh, quiero pedir yo disculpas a cualquier ciudadano boliviano o boliviana que se haya sentido ofendida con mis declaraciones que han salido de contexto y para aquello he hecho una aclaración pública que la voy a leer y va a ser publicada el pasado miércoles 26 de octubre en un contacto telefónico realizado por la radio panamericana hice algunas precisiones sobre la transferencia de recursos de proyectos FOCA Eh, o Fundapro por el que está siendo enjuiciado el señor Samuel Doria Medina, en el sentido de que el actual gobierno, usando el mismo discurso de vende vendepatrias, intenta perseguir a opositores que son críticos a su gobierno en consecuencia, siendo la transmisión periodística a través de un contacto telefónico en vivo, no pude realizar una contextualización adecuada en relación a la administración de Fundapro, ya que lo que quise decir era que los denominados caras, como los llama el gobierno administraron correctamente los recursos de Fundapro Y no así como el caso Fondo Indígena, que es de conocimiento de todos los bolivianos y bolivianas, que se administró de una manera deficiente, cuyo resultado fue la corrupción y el escándalo público. Lamentablemente mi declaración resultó ser errónea y dije una frase que parece racista, sin el ánimo de decirlo. Tal vez que no quise, toda vez que no quise decir que los blancos son honrados y los indígenas no, puesto que el tema de honradez no es un tema de indios, no es un tema de blancos, no es un tema de negros, no es un tema racista. Eso no es así ya que ya y pido disculpas sinceras si se entendió de esa manera ya que el sentido era diferente tal como lo expliqué líneas arribas con esta aclaración pública voy a cerrar este tema y responderé en los en los estratos que tenga que responder cualquier acusación que quiera hacer el gobierno pues todo lo que tenga que hacer lo haré en los lugares que corresponda esperaré eh, que se pronuncie juez, fiscal, no sé yo estoy haciendo lo que debo hacer, lo que mi conciencia me manda a hacer eh, lo hemos informado